del otro lado y nos está acompañando. Hola, querido Juan, buenos días para Dalita. toda la audiencia, para vos, para todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. ¿Cómo andas vos, Dalila? Bueno, me alegro. Yo muy bien también. Acá el día de hoy quería hablar, compartir, escuchándote también. Eh, qué hermosa cortina y musical. Eh, Y, y también fuerte lo que está pasando hoy con, con es el tercer juicio no que, que se da eh, en el caso de la extradición este y ese pedido de Chile también de, de recuperación de del hermano de, del líder este sí, Entonces, es, es bueno, muy injusto sí, que es muy injusto que el gobierno argentino admita extraditarlo a Chile sabiendo que en Chile no hay garantías de ninguna naturaleza ni procesales. Yo quisiera saber si es que Chile permitiría extraditar a un chileno para ser juzgado en la Argentina. O sea, la verdad que es muy injusto que la Argentina pida, eh, otorgue la extradición a Chile para que sea juzgado allá Facundo Jones Guala, sabiendo de que no hay pruebas y que no hay garantías sobre todo. ¿no? Eh, sí, sí. La verdad que si este es el gobierno de los derechos humanos... o bueno sí, cualquier cosa eh, de eso también se esa. está hablando de que no se ha analizado en el contexto eh, en el cual fue encarcelado no que digamos que no se considere eh, ese contexto absolutamente represor hoy Chile tiene otro otra mirada también eh, al respecto tiene otra composición también en su estructura eh, de, democrática entonces eh, Esa pena que fue impuesta en, en Temuco, eh, bueno, justamente se está, se está pidiendo este, que, que se analice. Pero bueno, ahí hay toda la fuerza para, para el hermano Wala, que, que hay que estar también en esa primera línea, ¿no? En esa primera línea que, en la cual se está dirigiendo también aquí en, en Argentina el, el tercer malón. Así es, paz. es la misma línea, es la misma primera línea, ¿no? En definitiva, sí, es el pedido por la tierra, sí, la defensa sí, de los recursos, de los bienes comunes, del derecho a la propiedad territorial y bueno. Sí, el reconocimiento también eh, de, del Estado Nacional para una intervención ¿no? en la provincia que, que aún no se ha dado y, y digamos, ahí es, ahí es donde... Eh, se puede ver que, que la violencia puede o, o aumenta porque digamos, la, la fuerza de la represión también avanza y, y bueno, y eso sí, este, eso no es juzgado eso es, es de una impunidad bastante fuerte pero bueno, eh, la, la diferencia es que, que viene andando y, y es muy simbólico también esto de atravesar varias provincias y varios territorios y encontrarse con, con los pueblos originarios de otros territorios, así como fue en Salta, eh, lo que se está viendo con el malón es que ellos defienden del, del bus en el cual se, se movilizan antes de llegar a esa frontera provincial entre Salta y entre Tucumán, y ahí eh, ahí este una caminata de ambos pueblos, los que reciben y los que están caminando, eh, y es esa fuerza para seguir andando, y bueno, van a transitar eh, así hasta llegar a Buenos Aires el primero de agosto, como decías vos, con estas, con estas premisas de, de abajo la, la reforma inconstitucional, eh, por una ley de propiedad comunitaria, porque se regule, Y, y también por una intervención a, a la provincia de Jujuy de parte del Estado Nacional. Eh, hace 50 años que no veíamos un hecho histórico así, estarán por Córdoba también, eh, y, y, y continuarán su paso a Rosario y, y Buenos Aires. Así que bueno, ahí también este, muy, muy presentes y muy... alegres de poder recibir ese intercambio con hermanos que, que ya saben de la lucha, que ya saben cómo caminar, se han organizado. Ellos, eh, en, en todo lo que es el marco jurídico, Juan, eh, trabajan con por lo menos tres protocolos ya armados. Uno es el de la Salina Grande y es un, un protocolo de, de excelencia en cuanto a, a la defensa ¿no? de, y a la conservación. De, de, de todo lo que hace parte de su territorio. Entonces, bueno, ahí en ese intercambio enriquecedor seguramente surgirán este, muy, buenos, muy buenos intercambios. Y bueno, hoy, como te decía Juan, me gustaría hablar, de, que también hace un poco de referencia a todo esto que estamos diciendo, de, sobre el convenio de diversidad biológica, es un convenio que tiene un artículo que durante todo su proceso de conformación fue integrado en el año 2010 y que habla específicamente de pueblos originarios y otra de las cosas buenas es que es un artículo que jurídicamente es vinculante, no es solamente una recomendación como, como pueden ser este, otros tratados y otros acuerdos, sino que también tiene esa especificidad de, de ser Este, vinculante. El convenio de diversidad biológica quedó listo más o menos en el año 92 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es este, la cumbre de la Tierra que se dio en el año 92 en Río de Janeiro. Entró en vigor más o menos en el año 93. Y fíjate una cosa, Juan, como de algún modo eh, sí. desde las grandes esferas, ¿no? de algún modo se, se prevé prevén algunas situaciones o se saben algunas situaciones porque de lo que trata este instrumento internacional que aborda de, de una manera exhaustiva lo que es la diversidad biológica eh, tiene tres puntos que son fundamentales que son la conservación de la diversidad biológica la utilización sostenible de sus componentes y luego la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. Y esta parte de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y el rol que, que cumplen en la seguridad alimentaria, o oh, fíjate esto fue en el año 92-93, en el año 98 Monsanto ya este, realiza eh, una, una plantación a gran escala eh, con semillas modificadas. genéticamente eh, entonces hubo como una como un, prever toda una situación que iba a haber desde, desde estas modificaciones genéticas que bueno eh, están dando en en catástrofe eh, y una, una pre, previsión para justamente crear este marco eh, de sostén y de resguardo eh, luego se empezaron a dar todos los años conferencias de las partes, de las partes de este, este convenio. Porque justamente es algo que eh, desde Naciones Unidas se da de, de tener que eh, conversarlo por las particularidades también de, de cada país. Y, y bueno eh, En estas conferencias de las partes, recién en el año 2010, que fue la décima, Conferencia de las partes celebrada en Nagoya, en Japón, se adoptó el protocolo de Nagoya y que tiene que ver con, sobre, habla sobre el acceso de los recursos genéticos y justamente la participación justa y equitativa en, en todos los recursos que deriven. Y bueno, ahí, en este contexto, nuestro país eh, se comprometió en la legislación nacional a respetar, preservar, mantener, el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas eh, pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, para promover la aplicación y la aprobación eh, y fomentar la distribución equitativa de los beneficios. Eh, y bueno, dentro del protocolo de Nagoya, los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, ya sea en diferentes este, áreas, agricultura, medicina incluso, está sujeto al consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y que tienen que tener en cuenta las leyes y procedimientos consuetudinarios, es decir, que eh, pertenecen a las tradiciones y a lo que se manifiesta antes de lo que fue la creación del Estado Nacional. ¿no? Eh, así que, bueno, muy buena herramienta Para los pueblos y la defensa es el, el convenio de diversidad biológica, que del cual quería hoy hacer un poco mención eh, en el ámbito del convenio. Eh, y es esto, más esto, estos convenios, en el caso, volviendo al tercer malón, eh, ¿cómo, ¿cómo se pueden traer estas posibilidades al pueblo de Jujuy, por ejemplo, que se movilizan las rutas pidiendo por la, contra la reforma constitucional? ¿Cómo conectar estos, estos organismos internacionales, estos convenios internacionales con la realidad cotidiana de comunidades como por ejemplo Comunidad Las Tunas de Cosquín a la que la están pasando por encima? No, por supuesto que en más en, en 2023 en cómo está hoy el mundo en donde cada vez se está rigiendo desde el capitalismo más la ley del más fuerte eh, son procesos que son más lentos. no significa que internacionalmente no estén atentos y, y, y acompañando y, y de algún modo inter, interviniendo también en, en las recomendaciones al Poder Ejecutivo e eh, eh, incluso acompañando a, a las comunidades, pero como cualquier juicio que pueda hacer, no sé, desde la Corte Interamericana, son procesos que llevan, llevan otros tiempos Eh, Imagínate que esta reforma inconstitucional se dio en el plazo de 30 días Sí, sí, sí O sea, eh, eso es de, de una imposición de poder muy fuerte En el cual, bueno, responder, organizarse comunitariamente En territorios que tal vez no tienen las facilidades de tecnología, de comunicación Eh... Toda la, la. organización que están manteniendo, que es la, la organización de nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Esto antes de que existieran eh, la, las maneras de ahora, que es todo mucho. La velocidad también tiene como ese, ese juego en contra, ¿no? Eh, en donde tal vez un descuido y ya se comunica otra cosa de la que se quería comunicar. Y eso generó cosas internas que no. no no estaban dentro de, de una organización real, ¿no? Entonces, sin idealizar, eh, considero que, que esta fuerza que trae el malón y esta manera de demostrar de, de, de lo aguerrido que puede ser un pueblo ante lo injusto también, eh, nos recuerda un poco ese andar que, que tenían... Eh, nuestros abuelos en, en el momento de la creación de todos estos marcos. Ahora sí, eh, considero que somos nosotros los jóvenes quienes tenemos que tomar estas herramientas, estos instrumentos y hacerlos valer. Y hacerlos valer en cuanto a, a, a las legislaciones desde municipales, desde provinciales, nacionales. <coughs> y esto sí tiene que ver con la transmisión Juan, bueno, porque si no se conoce que existen estas herramientas, también es difícil este, acceder y hacer un reclamo. Eh, y luego de, de, de hacer todos los reclamos, esto de, que me decís de las tunas, eh, que, que está aquí en, en, en Cosquín, y que históricamente, si uno... Lee la historia un poco del pueblo Comechingón, aquí también era donde eh, los españoles se asentaron, ¿no? Como para, para tener una base militar para ir para otros lados. Es un lugar de resistencia y es un lugar que históricamente eh, eh, marcó una diferencia. De, hubo como un, así como en San Marcos Sierras también, hubo como un quiebre histórico, ¿no? Eh, Lo importante ahora a nivel provincial es que la provincia de Córdoba, así como en otras provincias y a partir de este movimiento que está viendo con el malón, eh, repiense las reformas constitucionales en donde integre, eh, en consonancia con, con la constitución nacional, los artículos de resguardo de, de propiedad comunitaria indígena. Yo creo que por ahí puede ser un buen camino, Juan. Esperemos que así sea. Y así será, cien veces venceremos, dirían ahí los, los hermanos <risas> Mapuche Dali, vos sos descendiente también de pueblos originarios. Bueno, como... como... Todos estoy en el proceso de rehabilitar un poco lo que fue mi historia familiar, ¿viste? Uh -huh. Ya te la cuento ahí con, con más detalle, pero sabes que mi abuela, eh, Ana Cardoso, eh, era de, de la parte de, de Córdoba eh, capital, donde está ahora el barrio José Hernández, está un poco más para allá, eh, siempre que hablo con mi tía... Me, me cuenta eh, y, y que mi abuela era una, una mujer que se ponía a hacer pan viste todos los días eh, bueno esas son las partes más emotivas eh, y, y en la parte de la tarde viste es como en, a, a todo el barrio así iba llevando el pan para para el barrio y dice que lo hacía por gusto y que tenía nueve hijos eh, y, y bueno cosas que escuchándolas viste, como me, me hacen este, mucho sentido y, y bueno, después de prácticas de, de utilizar los, las plantas los yuyos para, para curarse, muy siempre en contacto con, con el que vivía al lado, ¿no? con Y, y así es, eh, que, que viendo las fotos de, de lo que son mis tíos, abuelos, mis tías abuelas y, y de mi abuela principalmente, eh, veo una raíz fuerte ahí come chingón, cambiar. Bien ahí. Pero todavía ahí con los primos, compartiendo y, y buscando cuáles, cuáles han sido la, las prácticas, ¿no? como para para que no se invisibilice, Córdoba eh, tiene ese reconocimiento de que el 70% de la población tiene ascendencia indígena. Y, y bueno, y eso es algo que, que debe ser resguardado, mismo que, que todavía no existe el autorreconocimiento de ese 70% de la población, que, que no existe así a nivel, bueno, no, muy formal, pero... pero sí, en, no sé si te ha, te ha pasado de, de vivir este, un poco aquí en la, en la cultura este, del, del compartir, y me imagino que sí, Juan, haciendo tu trabajo. Este, yo te he visto siempre ahí este, muy integrado y muy en la defensa. Así es, Dalí. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias, Juan. Buena semana y buen fin de semana para todos. Este, Nos o sea, vemos. La, la, el Próximo programa. Nos cruzamos de, de recibir al, al, al malón. malón. Nos cruzamos con el malón. Y Ahí ya está. va a ser, ya va a ser uno de agosto. Ya va a haber pasado. El ya va el de, de agosto. El martes. Tiene la pacha bien. Bueno. Bueno. Acelerado. Abrazo a todos. Abrazos. Saludos. Juan. Escuchamos a Dalila Valdés y su columna sobre pueblos originarios.